Pero tenemos más enigmas y más misterios, y los vamos a tratar, los enigmas de la prehistoria, con una persona que conoce a la perfección estos misterios y estos enigmas, y con quien nos encanta hablar. Él es José Luis Cardero. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Buenas noches. José buenas noches. Luis Cardero es autor del libro 50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 el dios del infierno, el dios del bajomundo, y fue llevada a, hacia abajo, hacia el infierno, y allí convertida en reina del inframundo, en ¿no? reina de los muertos. Entonces, eh, a Deméter, a su madre, el rapto de su hija le, le ocasionó tal tal destrozo moral, por decirlo de alguna manera, que durante durante un montón de tiempo se negó a facilitarle a los seres humanos la comida, porque, curiosamente, Deméter era la, la diosa